Busca el obrero en la fábrica Las 10 de la mañana y 6 minutos Un gusto recibir desde Montevideo por primera vez en este 2025 Al tacuaremboense Jorge Macfud Profesor universitario en Estados Unidos Escritor, analista internacional Que ha conversado ya en varias oportunidades Con Radio Centenario, esta es la primera ...de este año que recién ha comenzado. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto recibirte. Buen día. ¿Qué, qué tal, Hernán y Marcelo? ¿Cómo andan por ahí? Bien, Hola. bien. Bueno, vos con la en, la, en el conteo eh, final ya para la asunción de, nuevamente de Donald Trump... ...como presidente, nada más y nada menos, ¿no? Sí, que, que es mucho menos eh, traumática que, que en el 2016-17, porque... Según, he estado hablando con gente que en, en esa época me acuerdo que estaba choqueado, eh, eh, incrédula. Uh -huh. Pero eh, la gente se, se acostumbra, y incluso con esta segunda presidencia, que por lejos ya hemos dicho, desde, la, desde el año pasado, incluso antes que ganara, va a ser mucho más radical, eh, por, por muchas razones. Eh, primero, porque no, no tiene perspectiva de ser reelecto. Claro. A Donald Trump, segundo, eh, porque, eh, o tercero, no importa la orden, pero el otro factor es que la gente está acostumbrada al a absurdo, <ríe> a, a propuestas eh, que, que cinco años atrás, diez años atrás eh, serían impensables, como la, las que acaba de proponer de, de tomar, eh, recuperar Panamá como si fuera suya. Eh, groenlandia y canadá es decir hay un, un, un acostumbramiento y eso es, es parte de una estrategia siempre recordemos que cuando aparecen eh, algunos de estos entre comillas líderes tirando lo que hay en uruguay en bolazos sí. tengan cuidado porque porque es una preparación psicológica después de, de algunos años eh, la gente se va a acostumbrar y la algunos lo, muchos lo van a resistir pero va a estar en la mesa claro. lo importante es ponerlas eh, dirigir ¿qué es, Un periodista, un estudioso del periodismo en de los años 60 dijo, el, el, los medios, en este caso político-mediático, eh, no pueden decir exactamente qué es lo que la gente debe pensar eh, desde el principio, pero sí fácilmente puede decir eh, sobre qué debe pensar. Sí. Y, y ahí está la estrategia, es decir, eh, tirar eh, los temas, eh, dirigir la agenda mediática, el discurso, la discusión pública... Eh, con, cuando se controla esa, luego, eh, con un interés eh, secundario o detrás, ya se van eh, promoviendo eh, los intereses a través de, de ideas, cualquier idea, realmente ideas que en principio sonaban absurdas. Y esa es más o menos la estrategia. El ter el, un tercero o cuarto punto sería que, eh, bueno, estamos en, en, en un en periodo geopolítico muy particular de aumento de la tensión Eh, imperial uh -huh. ah, debido a la decadencia de, del imperio anglosajón y al surgimiento eh, todavía no de imperio pero sí de potencias eh, eh, asiáticas, sobre todo de China entonces esa fricción eh, va a continuar creando eh, más conflictos de lo que ya tenemos, que son muchos eh, y eh, se va a tener traducciones, eh, múltiples traducciones uh -huh. así como está como una de las traducciones más recientes sí, fue Siria Uh, más reciente, aún que Siria, es la segunda Siria <risa> latinoamericana sí. que, es que es Venezuela. Entonces, eh, <coughs> eh, esos son traducciones de la geopolítica. Y, y eh, creo que es necesario ver primero la, el, la realidad vuelo de pájaro, que es el problema geopolítico, y luego ir a los detalles, que son los problemas políticos, nacionales, a veces ideológicos, etcétera La revolución sí, revolución no, uh, eh, resistencia... a esta política o a la otra privatización, sí o no. Bueno, sí. todos esos son elementos de una de un problema mucho mayor. Claro. Eh, para empezar, después vamos a hablar algo de, de lo interno también de Estados Unidos, de su economía, de lo que se pueda esperar de este nuevo periodo con Trump. Pero de estos temas regionales, internacionales, y eh, que mencionaste Venezuela, ¿qué se puede esperar de la actitud de Trump Hacia Venezuela, todas sus políticas tiene una fuerte impronta, ¿no? Se dice del pragmatismo, ¿no? De menos, donde pesa menos la, las posturas ideológicas o de o de geopolítica, sino en lo que conviene a la economía, por ejemplo, de acuerdo a lo que entiende Trump. Y en este caso tenemos petroleras estadounidenses eh, que están recibiendo ingresos, están con relacionamiento comercial con Venezuela. Y eso preocupa porque si se retirara Estados Unidos de esa relación, aparecen con más fuerza China o Rusia. ¿Qué se puede esperar de Trump sobre Venezuela, más allá de los discursos, no? Sí, yo no estoy de acuerdo eh, con la primera parte que tú decís, que es, es algo, un, algo muy aceptable, que eh, de oponer ideología con pragmatismo. Sí, eh, es cierto, es cierto, está bien. La, eh, la ideología dominante es la ideología, ideología capitalista, la ideología de los negocios, y a eso llaman pragmatismo. Entonces, lo que sí podemos podríamos decir para precisar es eh, que Trump, como todo hombre de negocio, eh, juega con la imprevisibilidad. Así como cuando uno va a comprar un auto usado, bueno, eh, a veces la gente va con la pareja, uno se muestra muy entusiasmado, el otro no lo quiere para nada, etcétera, Es un juego... De, de aumentar la imprevisibilidad del de otro que quiere eh, terminar el negocio y cede y cede y cede. Entonces es la imprevisibilidad, pero la, la ideología es la del dinero, que, eh, que permea todo y suda por todos lados, eh, en el detalle y en la geopolítica. Ahora, ah, eh, por esa misma imprevisibilidad, no podemos decir hoy en día, En, en este momento, si Trump en algún momento no va a negociar con Maduro o no eso es imprevisible sí. eh, lo, su objetivo es la dominación eh, del patio trasero y la dominación como bien decís, de los recursos eh, del petróleo eh, que son básicos, nunca sobra petróleo para, para un imperio y menos para un mundo organizado en base eh, al petróleo todavía ah, eh, otros países tienen otras riquezas eh, eh, pero no son estratégicas Claro, claro. Tener, tener, tener vacas en Uruguay es una riqueza, pero no es estratégica porque en Estados Unidos también puede, puede haber sobreproducción de carne si se quiere, pero pero no sobreproducción nunca de petróleo. Um, entonces el, el, el poder es, es lo, lo que va a dominar. Uh, ahora eh, Venezuela ya es una larga historia que continúa y se repite de una forma increíblemente eh, eh, incluso ingenua. Cómo se repiten los mismos recursos, era Guaidó a Eh, luego Corina Machado y así seguimos y repetimos siempre sí. vamos a tomar es decir um, se apela a la desmemoria de la gente uh, y, y ahí está yo no no voy a entrar a decir bueno la, la revolución de Maduro es buena es mala etcétera se puede discutir eso sí. eh, no voy a entrar a, incluso a decir bueno ganó limpio no ganó limpio etcétera yo tengo mi po propia posición creo que no deberíamos meternos en eso Pero aún si dejamos todo eso de lado, tenemos que entender que todos los países, si vemos la historia reciente, la historia más lejana y el presente, todos los países que se han opuesto a los dictados de, de, de los imperios, en este caso especialmente para nosotros el imperio anglosajón o estadounidense, eh, han terminado mal. Entonces aquellos que resisten son demonizados, y como son demonizados, Eh, a través de excusas, como por ejemplo, porque Maduro no es democrático, pero nosotros en Estados Unidos nunca hemos sido democráticos y ahora incluso ideológicamente aplaudimos la monarquía, eh, de que estoy hablando desde el punto de vista de la, de, de la derecha que está eh, dominando. Sí. La izquierda en Estados Unidos, como en Uruguay, como en todas partes del mundo, eh, se virginizó, eh, eh, adoptó la, el neoliberalismo, de la, es decir, la economía de la derecha, Y entonces, claro, la gente furiosa eh, de todo ese fracaso que siempre trae el exceso de, de, de la privatización, el neoliberalismo y en definitiva el capitalismo en sí mismo, que es altamente beneficioso para una elite siempre, y podemos hablar incluso de los incendios de California, que es parte de la misma lógica, sí. el resto de la población, ya sea en Estados Unidos como en el resto del mundo, la, la va a sufrir. Entonces, ¿cómo va a expresar esa frustración? Eh, eh, contra eh, aquellos que no están proponiendo eh, planes firmes o por lo menos al menos retóricas firmes. La izquierda es un angelito. Sí. Eh, siempre ha querido ser la letra letra buena eh, para ser elegida en Uruguay en muchas partes y en Uruguay es bastante más decente. Pero eh, aún así siempre ha adoptado no solamente las políticas eh, neoliberales no tan radicales como en otros países, ah, pero sino pero además una la, una retórica En la cual sí vamos a respetarte el, el la, lo privado, etcétera. Nadie está proponiendo eliminar lo privado. Lo que el problema eh, fundamental es decir, no es claramente. Primero, el problema es aquí eh, fundamental, no es de que no tengamos progreso tecnológico. El, el progreso tecnológico no tiene nada que ver con el capitalismo como la retórica lo ha eh, secuestrado el capitalismo es un sistema de extracción de valor de aquellas eh, áreas de la economía que lo producen, simplemente eso uh, ahora, el, el, hay que decirlo claramente, el capitalismo es el problema ahora, ¿lo vamos a cambiar en, en esta generación? no, va a demorar generaciones no, va, no está en nuestras manos sí en nuestras manos está eh, eh, menguar las consecuencias pero podemos decir claramente el problema es el capitalismo, no vamos a, a, a, a menos en Uruguay, pero ni mm. siquiera en Estados Unidos, vamos a terminarlo porque nuestro eh, diagnóstico sea el capitalismo es el problema. Eh, ahora, se puede menguar, se puede tener algunas cosas muy claras, por ejemplo, en Estados Unidos, en otras partes de América Latina, hay cosas que no pueden ser privatizadas, como son aquellos eh, eh, derechos básicos y fundamentales, la educación, la salud, incluso el agua, que es el gran problema de los incendios, de, entre otras cosas, eh, de California, ha sido privatizada, uh -huh. ha sido secuestrada desde los años 90 por un, una, dos o tres familias que eh, inocularon la política, la robaron con grandes donaciones, como es, es lo típico, ¿verdad? Los grandes capitales donan a los políticos, los políticos compran los medios, porque necesitan publicidad para ganar elecciones, es un negocio eh, perfecto. Entonces, sin ser radicales Si vamos a destruir el capitalismo No podemos destruir el capitalismo Aunque consideramos que esa es la raíz del problema Es decir, la mercantilización de todo Incluso de las necesidades más básicas e Incluso de la existencia mismo del, del, del, del individuo mismo Ahora, ese es el problema es general Pero no vamos a arreglarlo en este momento Pero sí decir claramente uh, Hay elementos que no deben ser privatizados Hay elementos que son fundamentales como derechos, no solamente como derechos, para evitar catástrofes, desde los incendios de California hasta catástrofes de pobreza en América Latina, en África, etcétera Ahora, ¿cuál es el mayor motor de todo eso? Bueno, es el actual imperio anglosajón, que es, ha sido rico como Europa, no porque hayan sido capitalistas, señores, capitalistas, Haití también ha sido capitalista, Honduras ha sido más capitalista que Estados Unidos, África, etcétera han sido... radicalmente más capitalista, fácilmente lo podemos ver con las políticas de cada eh, uno de esos países, la diferencia está en, en que unos son imperios y otros son colonias, así de simple, entonces el imperio dicta dice que es lo que les conviene desde el siglo XVI, <risa> los ingleses, los holandeses y los franceses en, en, en, en India, en China en el siglo XIX, etcétera, uh, y así de simple, es decir, si, si cualquier otro sistema económico es global domina Y eh, e impone a los demás, va a ser rico, etc. Ahora, en el caso de este, eh, volviendo al caso concreto de, de tu pregunta, sí. eh, en este momento estamos en una fuerte declive de ese poder, y ese poder, como un león herido, eh, empieza a tirar eh, eh, manotazos a diestra siniestra, y se va a volver más violento. Eh, va eh, la CIA no va a dejar de trabajar, al contrario, siempre ha tratado, estado trabajando. Ya sabemos que se ha intentado inocular varios eh, presidentes incluido el de Venezuela Maduro eh, para implicarlo en drogas, etcétera. Eso se ha descubierto por filtrados y se ha olvidado también. Sí. Eh, entonces eh, todo eso es parte de la misma lógica, no son eh, no son elementos desconectados. Y no, y, y no estamos viviendo en un mundo plano, como incluso dice decía Mario Barber hasta hace poco, sí. y sus uh, eh, repetidores, oh, porque todas las dictaduras son, son malas, etcétera No es un mundo plano, es, es como decir, eh, si abrimos la competencia, libre competencia, todos nos vamos a beneficiar, no es el mundo plano de Adam Smith, hay imperios, hay dominadores, hay gente que, eh, eh, que en cada país eh, acumula casi todo el capital, compran los políticos y deciden todo. No es un mundo plano, es un mundo jerárquico, vertical. Si no vemos esa esa, esa gran eh, la, la imagen principal, no vamos a entender los detalles. Ni Venezuela, ni los incendios en California, ni todas las guerras del, del anillo de fuego que se están eh, dando en Ucrania, en, en Palestina, uh -huh. eh, probablemente en Irán y, y en Taiwán más, más adelante. Bien, Jorge, eh, te, te vamos a tirar varios puntos de estos anuncios que vos decías no son... Eh, tirados al aire, eh, improvisados, sino con, tienen un fin también de cómo se va trabajando sobre la opinión pública, tanto estadounidense como internacional. De estos temas que ha planteado Trump, Trump, que ha generado polémicas, esto del canal de Panamá, que dice que lo está controlando y manejando China, que no se están respetando las condiciones en que se le entregó el canal a Panamá, lo de Groenlandia también, de Canadá, ¿Por dónde vienen estas afirmaciones? ¿Son estrictamente para, bueno, eh, distraer la atención de otros temas o hay un plan serio que hay que atender en estos dichos de Trump? Las dos, las dos cosas. Primero, que es, es muy, como dicen acá, muy sexy políticamente hablando. Sí. Es lo que la gente quiere, e incluso hasta cuando atacan o la gente reacciona con eh, indignación, es también el, el, el, el efecto deseado. Es decir, que la gente hable de determinadas cosas. Primero, eh, entre comillas, distracción, pero no es no tan distracción, es un efecto deseado. Ah, segundo, es parte de, lo, de la lógica geopolítica que hablamos al principio. Ah, y lo dijimos el año pasado eh, y, y escribimos, pero sobre todo hay varias entrevistas. Eh, el problema de China y de uh, Rusia, eh, que tiene muchas ventajas, en el caso de Rusia, ventajas de, de autosuficiencia eh, de recursos, etcétera, etcétera, Eh, difícil de invadir ah, como lo prueba la historia ah, pero tanto eh, Rusia como um, China están eh, atorados geográficamente están, eh, son fáciles eh, de eh, reprimir en cierta forma militar y económicamente por eso la necesidad de la ruta a la seda bueno, se eliminó básicamente eso eh, haciendo caer eh, Siria, aparte de otras ventajas que tenía eh, con respecto al corte del, del, de la relación con, eh, con Irán Eh, etcétera, pero eso fue una parte del, del juego geopolítico, Lo, el otro aspecto es que el Antart la el, el, el, el, el, el Polo Norte sí. el, el, el Ártico uh, se está descongelando hace muchos años y eh, Y antes se podía navegar en algunos momentos del verano, y no en todo el polo norte, no en todo el Ártico, y ahora es, es mucho más, más navegable. Entonces, tanto China como eh, Rusia tienen una segunda opción de salir de ese atoramiento eh, geográfico que tienen a, eh, ambos países con un fuerte desarrollo, que es el, uno de los grandes límites. China tiene un límite demográfico. Uh, eh, eso no es, no es novedad, pero geográfico también entonces el, lo, la necesidad de dominar eh, Groenlandia y eh, eh, Canadá es justamente dominar el Ártico que es una de las eh, eh, salidas así como se busca arrinconar a China y se atacó uh, a Rusia desde los años 90 se ha eh, at atacado a Rusia a pesar de que Boris Yeltsin era el monigote eh, de, de Bush y, y de Clinton Um, les entregó todo prácticamente, mm. después del suicidio de la Unión Soviética eh, con Gorbachev. Um, pero, um, eh, eh, eh, como bien lo explicaron algunos economistas, Polonia recibió ayuda de Occidente para salir de, de una determinada situación eh, económica, pero eh, eh, Rusia no. Porque Rusia siempre fue el objetivo y fue eh, eh, el, el Se, se buscó que no se independizara, ni creciera, ni se desarrollara eh, eh, desde los años 90, y de ahí viene todo el problema con, con Ucrania. Lo mismo eh, China, pero tienen ciertos límites, y repito, entonces, eh, dominar el Atlántico es fundamental eh, para el, el imperio decadente eh, europeo-norteamericano ah, de no dejar que eh, sigan creciendo eh, la competencia. Ahora, el canal de Panamá, China, lo usa eh, según el libre... Según la, la misma ideología y las reglas de, del capitalismo que indica, bueno, el libre comercio. Recordemos que el libre comercio no alimentó el capitalismo, lo destruyó. Pero eh, la retórica sí la emitió eh, especialmente el capitalismo británico. El libre comercio, porque nosotros estábamos desarrollados, eh, le, obligamos, le imponemos libre comercio al resto. China... Eh, eh, lo está usando de esa forma. Y, y el canal de Panamá fue robado por Estados Unidos. La mitad lo hizo Francia, el, recordemos muy brevemente, eh, eh, Panamá fue arrancada de, de, de Colombia porque Colombia no quería ese acuerdo porque era un regalo de soberanía y por nada de dinero. Y Theodore eh, Roosevelt simplemente dijo, estos eh, negros no nos van a, eh, se, se van a poner en el camino. Eh, inventó una revolución en Panamá, arrancó Panamá de, de Colombia y... Eh, eh, continuó con el canal. El canal tampoco lo, lo hicieron estadounidenses. Eh, eh, uh, cientos de panameños dejaron sangre y vida ahí. Ah, uh -huh. Entonces el canal no, nunca fue de Panamá, de Estados Unidos, de la misma forma que todos los edificios que están en Manhattan, en Chicago y en Los Ángeles no son de China porque eh, hayan sido desarrollados por capitales chinas. Seguramente que eso no, no, no lo considerarían como el mismo... Eh, eh, argumento y, y Canadá, bueno, ¿por qué Canadá sí puede ser un nuevo estado como propone eh, Trump? porque son blancos porque son anglosajones desde desde el, cuando se crea Estados Unidos con las eh, la, eh, 13 colonias la, la, la colonia 14 era un objetivo que debía ser eh, Canadá, y fueron, trataron de invadir, eh, sabotearon eh, eh, Gran Bretaña terminó eh, quemando Washington, no pudieron y dijeron, bueno, acá por ese lado no podemos No podemos anexar esa colonia blanca, entonces tenemos que ir hacia el oeste, pero ahí hay indios y mexicanos. Bueno, lo, los, los removemos, les quitamos los territorios y los removemos, y no tomaron México por una razón racial. Sí. Entonces, Trump no está proponiendo vamos a tomar México, está proponiendo vamos a tomar Canadá. Por, por una razón racial entonces hay una combinación del viejo racismo del siglo XIX y del imperialismo del siglo XIX que se retroalimentaba alimentaba con ese racismo estamos viviendo una copia de finales del siglo XIX ¿cuál es la diferencia? que en el siglo XIX Estados Unidos era un, era un eh, imperio creciente y, y hoy es un imperio en decadencia pero la retórica, las políticas e incluso las, mismas, las propuestas son exactamente las mismas Jorge, te pedimos eh, un, dos minutos para hacer una pausa y seguimos conversando enseguida, que te quedes en línea. Sí, sí, acá, acá sigo. Ya venimos. ¿Cuál es la relación entre la teoría primer 10 de la mañana, 29 minutos, seguimos en comunicación con el analista internacional y profesor universitario Jorge McFood. Jorge, en el bloque anterior, bueno, de varios temas que hay obviamente para hablar de, de Estados Unidos, eh, el tema de Groenlandia, que lo hiciste hiciste mención también, pero ¿qué hay detrás de esto, que justamente este real interés que tiene Trump, en este caso por Groenlandia? ¿Qué lecturas haces del mismo? Oh, precisamente el, eh, lo que decía anteriormente, en eh, dominar el Ártico para evitar que China y Rusia eh, tomen ventaja, ventaja, o, o, o se expandan eh, o tengan una segunda salida eh, eh, marítima. Recuerden que incluso, repito, en el siglo XIX ya se decía, el que domine los, manes, los mares, dominará el mundo. Eh, los sabían los ingleses, pero bueno, fue una, una dogma de finales del siglo XIX para Estados Unidos, con los nuevos barcos metálicos. Ese es, estamos más o menos exactamente lo mismo. Todavía los mares son fundamentales. Eh, por eso no son necesarias grandes colonias, sino bases militares o bases económicas. Panamá es un punto <coughs> fundamental. Y, a, y así se, eh, seguiríamos. Eh, ¿Por qué Panamá, Groenlandia y, y, y Canadá al mismo tiempo? Son los tres puntos sí. de la misma lógica. Los tres puntos de la misma lógica. es el, el, el dominio eh, geopolítico, militar y económico, tanto propio como para evitar que los otros eh, eh, ejerzan el, el mismo derecho o posibilidad. Jorge, eh, con respecto a los recursos naturales directamente de Groenlandia, ¿qué hay allí? Digo, en el interés de Estados Unidos estoy hablando, ¿no? Sí, se han hablado de que hay recursos minerales. Yo no no, no, no creo que ese sea el, el, el punto fundamental. Insisto, <coughs> es un tema eh, geográfico... Eh, eh, Geopolítico. Ajá. Eso creo que es lo, es lo más importante, porque el, el, el, el Groenlandia es de Dinamarca, Europa y Dinamarca sí. en, en, en principio no son enemigos ni están eh, eh, eh, poniendo ningún obstáculo al comercio, a la exportación, a la importación, eso eh, fácilmente Estados Unidos puede comprarlo al fin y al cabo. Si, si se imprime dinero a acá o se crea dinero la nada se lo envía para la guerra fácilmente se pueden eh, comprar eh, de hecho eh, Estados Unidos no tiene problema en comprarle petróleo a venezuela el, el problema es, que es eh, evitar que otros lo compren mm. uh, y, y monopolizar el, la producción eh, si tiene que pagar un poco más un poco menos bueno será un tema de negocio los empresarios que querrán pagar menos pero para Washington no ese es el gran problema el, eh, sino el, la, el, la dominación de los recursos más que El, el, el poder pagarlos o no. Bien, eh, Jorge, ocupémonos un poquito de, de la interna, de qué cabe esperar eh, de, de las medidas de gobierno de Donald Trump en este contexto. Eh, ya vimos, por ejemplo, alguna medida que adelantó de la prohibición, por ejemplo, de una compra de una poderosa empresa de acero de, de Japón que iba a comprar... una empresa de ese rubro en Estados Unidos, no apunta a utilizar la herramienta de las tasas aduaneras, que dice que es un invento fantástico, dijo Trump durante la campaña, no con eso también va a generar, suponemos, rispideces con la Unión Europea, ni que hablar con China, pero ¿qué cabe esperar para la, la economía estadounidense con Trump a la cabeza?, Sí, en un sistema global capitalista las, ta las tasas uh, son un arma de doble filo uh, por, la, la aplicaron muchos países y, y para proteger industrias que es lo que quiere Trump en este momento el, el, ahora las industrias estadounidenses eh, son improtegibles porque acá no se, no se vive con los salarios de otros países por algo se, se enviaron las industrias a otros países es imposible, incluso con salarios eh, como en México o incluso en China todavía, pero en Vietnam acá serían pobrísimos y ya con salarios superiores están teniendo serios problemas por no tener los recursos eh, eh, públicos um, entonces eh, las tarifas tienen, eh, además McKinley en los años 90 del siglo XIX ya lo aplicó y generó una profunda eh, recesión do, doble dip de recesión uh, es decir, por un lado puede servir para proteger las industrias no es el momento, y por otro lado pues eh, provocar una profunda recesión o incluso hasta inflación, además de lo que estás mencionando de, de conflictos, bueno, otros también van a subir eh, tarifas, uh, o, eh, China o claro. otros países también van a responder, eh, no tal vez en la misma medida, pero sí que van a responder, no se van a quedar de brazos cruzados, entonces eso, es, ese proteccionismo que va en contra como decía Ulises Grant en el siglo XIX, vamos a ser proteccionistas no vamos a ser campeones del libre mercado como ustedes los británicos quieren, hasta que ese sistema no nos dé más y eh, luego vamos a ser los campeones del libre mercado, sí. en este momento con Trump estamos en, eh, a, a la inversa Eh, fuimos campeones del libre mercado, entre comillas, que nunca fue libre, hasta que dejó de darnos resultados, ahora somos proteccionistas. Eh, eso es lo que decía al principio el, el, el pragmatismo, sí, es pragmatismo, pero siempre está detrás la misma ideología eh, de los negocios y el dinero. Ah, eh, entonces, en ese aspecto eh, es un arma de doble filo. De hecho, creo que se, fácilmente, oh, puedo equivocarme, pero se puede prever una recesión eh, dentro eh, del periodo de Trump. Sería, me llamaría mucho la atención que no hubiese una recesión. Ahora, las bolsas, por ejemplo, eh, han tenido grandes beneficios en los últimos años, pero eh, Trump eh, mide el, el éxito económico por la, las bolsas. No la menciona mucho porque han tenido dos años de crecimiento enorme eh, durante el periodo de Biden, eh, básicamente eh, por la inteligencia artificial, así como en lo, en el, antes del año 2000 fue el, el, los punto .com, que terminaron en, en una recesión, obviamente. Eh, pero la, las inteligencias artificiales todavía tienen mucho espacio para seguir invirtiendo y desarrollándose, por lo tanto las eh, bolsas probablemente sigan creciendo, no tan rápido pero sigan creciendo, ahora, ¿qué pasa? no es un indicador del bienestar de la economía uh, ahora, por ejemplo, hoy yo no sé, estaba atento al programa de ustedes no, no sé cuál es el informe de, de, de empleo en Estados Unidos hoy uh -huh. que se, creo que en estos minutos se está liberando uh, ¿y cuál es el problema? generalmente uno dice bueno, si, si el, la creación de empleo es muy fuerte, las bolsas suben Bueno, ahora se está esperando de que si el, el, el, el, el reporte de empleo es muy fuerte hoy, o en estos minutos, uh, las bolsas van a bajar. ¿Y por qué esa ilógica? Claro. Simplemente porque saben que <ríe> si el, el empleo es muy fuerte, la Fed eh, no va a bajar más la tasa de, de, de interés. Y eso no les conviene a la, a la gente que tiene eh, inversiones. En, entonces, no es, repito, no es un, un termómetro muy... Eh, Eh, confiable, eh, pero a Trump eh, prácticamente que le interesa como casi el único medidor de éxito. Entonces, eh, so, en, en, por donde lo veas, siempre vas a ver un arma de doble filo, incluso en las bolsas de valores, etc. ¿Cuáles serían las otras diferencias? Bueno, que es anti-unionista, es decir, anti-sindicatos. -sindica eh, los sindicatos eh, en los últimos años han empezado a crecer mucho más por conciencia de la población, que eh, por eh, éxitos concretos, pues sin embargo hu hubo ciertos éxitos concretos, por ejemplo nuevos sindicatos hasta en Amazon y en otros lugares, eh, huelgas que han eh, demostrado, por ejemplo las huelgas del puerto, de los ferroviarios, etcétera, que han demostrado que cuando la gente se une el dinero aparece automáticamente. Eso se es que ha quedado demostrado el año pasado. Eh, entonces eh, y, a, y, al, y, y el, los quienes están en el poder, que son los Trump y perdón los eh, Elon Musk y toda esa sí. mafia de millonarios secuestradores de De, un, de países y, de, y, y del planeta en, en sí mismo, eh, van a hacer lo posible y lo imposible, tanto en los medios tradicionales como en las redes, de eh, quitarle presencia o visibilidad a ese eh, fenómeno muy claro que los, los eh, europeos, los latinoamericanos, los estadounidenses lo conocen desde el siglo XIX. Si los trabajadores no se unen, si los trabajadores no tienen una conciencia de clase, Van a seguir perdiendo eh, capacidad no solamente de eh, nivel de vida o de salarial, sino derechos políticos, porque van conectados. Claro. Cuanto más en, en el sistema capitalista, cuanto más dinero tenés, más eh, posibilidades tenés de, de tener influencia en la política. Y, en este, y más que en la influencia, los políticos se compran eh, y, mm. y por los grandes capitales. Ahora, si los grandes capitales deciden, compran y además. Eh, eh, imponen un sermón de qué, cuál es el éxito, de cómo se debe hacer el éxito, de que si no te gusta tu trabajo te, te vas porque sos libre. No, no, no es verdad, no sos libre. Te vas a ir a ser esclavo salariado a otra eh, empresa eh, similar. Entonces, eh, si, eh, esa va a ser una de las batallas, eh, de a partir de ahora, más, más radical, tal vez que, que en los años anteriores, contra todo pensamiento, contra toda conciencia de unión, De, eh, de trabajadores y cuando digo trabajadores no me refiero solamente a aquellos que están trabajando sino a sus familias eh, recordemos la clase trabajadora no es solamente aquellos que están en las industrias o en las oficinas la clase trabajadora incluyen niños sí. incluyen eh, eh, eh, jubilados etcétera toda esa eh, gran eh, clase social si no se no se une en, en, en una conciencia de clase que es algo muy viejo pero sí. muy actual eh, bueno está frita y, y, y los que están en el poder lo saben y por eso se armonizan a los de abajo Eh, para que eh, castiguen o eh, demonicen o desacrediten a aquellos que criticamos eh, eh, ese tipo de manipulación ideológica, narrativa y psicológica. Sí, lo que decías de los datos de empleo que son tan importantes para otros indicadores como vos decías, todavía no se ha dado por lo que estamos viendo se habla de que estaría eh, la, la desocupación los datos de desempleo en el 4,2% que va, ba que baja el desempleo en Estados Unidos es lo que están diciendo Bueno, eh, eh, para cualquier país uno puede decir fantástico que sí. eh, baja el, el desempleo Sí <risa> no. En este momento para las bolsas no es tan fantástico sí. eh, claro que las bolsas tienen son animales psicológicos ¿no? Sí. Eh, eh, si tú miras todas las predicciones de los expertos de la incluso la inteligencia artificial la miras hoy dentro de la semana que viene fallaron todas sí. yo lo, lo sigo con, con, en detalles a esos temas y, y si sacas eh, screenshots o, o captura de pantalla sí. de, de, de cada semana Decir, sí, pero señores, ¿cuál es, la, la, la, ¿cuál es ¿dónde están los expertos que prevén que eh, envidia va a subir y termina bajando estrepitosamente sí. o, o viceversa? Uh, es, son animales psicológicos. Uh, entonces, eh, también ellos no, eh, no dominan completamente eso. Pero sí podemos entender la lógica de que eh, no son un termómetro del bienestar eh, social. Eh, son un termómetro del bienestar de la clase dominante. Claro. Y, y, y, y volvemos otra vez al, al siglo XIX, eh, como decía Marx, las, las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante. Uh -huh. eh, y eso es muy simple y es una regla de oro. Es, no, nadie la ha podido contradecir hasta el momento. Bueno, nos queda como un apunte nomás para redondear de repente a lo internacional eh, y profundizar un poquito en torno a qué cabe esperar de Trump Respecto a Ucrania, la guerra, los demócratas se han apurado a votar en esta recta final eh, más recursos para Ucrania. Se han jugado, se pusieron la camiseta en esa situación que enfrenta, a, con, se enfrentan con Rusia. ¿Qué se puede esperar de Trump que ha mostrado otra línea respecto al relacionamiento con Rusia en, en épocas anteriores, no? Sí, se pueden esperar algunas eh, variaciones de, de maquillaje mm. eh, como ustedes saben los demócratas eh, son imperialistas natos <risa> ah, eh, eh, y, y, y en gran medida perdieron eh, las elecciones por muchas cosas por sus políticas neoliberales pero también eh, por esa eh, negación del, del genocidio en, en Gaza eh, etcétera ah, en, en cuanto a Ucrania eh, podría podríamos esperar cierta eh, cambio por un tema de ego el eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Trump tiene un ego inflamado, como ustedes saben, y va, y va a querer eh, decir, terminé con esta guerra, pero cada vez que se termina con una guerra, como pasó en, en Afganistán, que lo dijimos, ya esperen otra guerra, uh -huh. Acaba, apare, ya estaba eh, mucho antes de la guerra de Ucrania, ya estaba eh, previsto eso. Uh, se presionó, se presionó y se explotó la guerra eh, entonces si termina la guerra de Ucrania supongamos que termina la guerra de Ucrania que obviamente va a ser una gran derrota eh, para Occidente eh, ese todo ese dinero, toda esa energía y toda esa retórica va a eh, ser concentrada en otro lugar ¿dónde? ¿en Irán? Bueno, probablemente en Irán o, o, o en algún otro lugar que ya tienen en la mesa entonces eh, podemos esperar cambios de maquillaje de escenario, visuales pero no de estrategia eh, Eh, vas a continuar siendo exactamente lo mismo es decir, controlar y evitar que los demás saquen la cabeza de la pobreza, porque si no nosotros no somos exitosos esa ha sido siempre, desde hace 300 años la misma lógica, la misma ideología y, y, y continúa por lo menos en la mente de gente como Elon Musk, Donald Trump y muchos otros ahora si la realidad se si, si van a dar contra la realidad dentro de 10, 20 años es muy probable, pero en, en su intención no podemos... Eh, Eh, pensar en otra cosa Ahora que para terminar, ahora que lo mencionabas, que no te preguntamos, ¿qué papel puede jugar Elon Musk eh, en, en ese gobierno que le, le inventó un cargo, no? Eh, Trump sobre la algo así como deficiencia del estado, una una sí. repartición nueva ahí de un estado que me parece que Trump lo quiere achicar lo más posible. ¿Qué papel puede jugar eh, más que en ese en ese gobierno? En, en la película el, el Padre de la Novia, el... el hijo de la novia, ah. eh, ¿te recuerdan de Darín 2001, el, eh, Darín eh, que está desesperado por negocios, ¿sí? Te dice, le dice al padre, porque vos siempre eh, luchaste por un, eh, un mundo más eficiente, y el padre dice, ¿cuándo? Yo nunca luché por un mundo más eficiente. El concepto de eficiencia es una vaca sagrada que la gente eh, con muy pocas ideas lo repite, lo repite, lo repite. ¿Eficiencia para qué? ¿Para irnos al abismo más rápido? Claro, sí. esa es la eficiencia. Eh, eh, no estoy no en contra de la eficiencia cuando las cosas eh, van bien, pero en este momento estamos en un punto... catastrófico y, y, y el título que le han dado es eh, significativo, es paradójico. Uh, el, el, el, los representantes como Elon Musk son eh, los símbolos de todo lo que va mal en este mundo, de toda el, la miseria y, y, y políticamente se compró el gobierno de Estados Unidos con dinero. Elon más es, es un agente de, de, de la CIA, ha recibido, como todas las grandes compañías de Silicon Valley, ha recibido, recibido millones de dólares de la CIA, pero el dinero no es tan importante para comenzar, que sí es importante, pero generalmente no es tan importante, sino toda la red estratégica de los satélites, de, de, de conocer, Elon Musk conoce y lee documentos eh, clasificados porque tiene top clearance, es decir, Ya no es de ahora, es lo más hace rato que está en el gobierno en lo que claro. los eh, frustrados eh, acá dicen con razón, hablan del deep state o a, antes de, eh, llamamos el gobierno paralelo. Uh -huh. Ya ha estado ahí hace mucho tiempo, se lo ha comprado y ha sido una relación de conveniencia. Uh, de que el, Elon Musk manipula y maneja la propaganda, eh, desestabiliza, como es, ha sido una vieja estrategia, pero ahora a través de las redes sociales y otros elementos, eh, puede estabilizar Europa, quiere desestabilizar en muchos gobiernos, quiere intervenir en, en América Latina, lo ha dicho explícitamente, es decir, la CIA, el Deep State, Washington, los grandes empresarios lo necesitan, y él necesita a, a su vez a toda esa mafia eh, legal. Que no rinde cuentas a nadie, ni siquiera a los senadores de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que se puede esperar. Ahora, algo diferente si vamos a lo personal. Bueno, también podemos esperar que dos egos inflamados se choquen en algún momento, Trump y, y más. Pero eso es algo personal. Tal claro. vez se peleen en algún momento, no lo sabemos, es probable en algunos años. Ah, pero la lógica interna, que es la que dicta la, el, el factor económico, infraestructural, etc., eso, es, eso va a continuar. Distintos nombres, distintas actitudes, distintas retóricas, distintas. Eh, Telenovelas, pero va a continuar en su lógica interna. Muy bien, bueno, hemos repasado bueno. Eh, varios, varios de los temas que nos preocupaban. Eh, Jorge, te agradecemos mucho este rato para eh, La 36. Eh, te mandamos un abrazo y, bueno, como le estamos diciendo a distintos contactos en el mundo, eh, con la idea de seguir, por supuesto, conversando a lo largo de este año. Gracias, siempre es un gusto cuando el tiempo lo permite, pero pues, siempre es un gusto Hernán, Marcelo y Ángeles Un abrazo Para mí, además, abrazo. Para, para mí siempre es un, un sí. placer eh, visitarlos cuando, sí, claro. eh, cuando para, para nosotros por ahí, también pues, es, es el lugar tan místico Y ya que estás ahí, te preguntamos, porque estaba la operadora buscando, quería ponerte música de algo que te lleve a Tacuarembó Decinos qué te gusta para una próxima Bueno, ayer estaba eh, conversando con eh, Larvanoy Carrero eh, que ellos eran conocido incluso de mis alumnos de, de mis padres Mirá, en bueno. y le decía que acá escuchábamos eh, cuando cante el gallo azul ja, claro, <risa> claro claro es, claro una referencia un clásico sí sí, sí. A Tacuarembó. y Tacuarembó eh, muy prolífica <risa> en artistas sí, sí es cierto sí sí es así un abrazo grande y muchas gracias chau chau hola, que hola. pasen bien chau chau